Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Kick. Voy a hablaros un poquito de Kodi. Ese reproductor multimedia multiplataforma multi multi multi multi Es un reproductor, la verdad es que es muy polivalente porque eh aparte de reproducir contenido multimedia que tengamos almacenado en el equipo, eh su mayor virtud reside en la posibilidad en la opción de instalarle addons o lo que serían eh, plugins. Yo uso Kodi con dos con dos addons de vídeo que para mí pues eh hacen un tandem perfecto para para esta aplicación. Ya hablé hace mucho tiempo de Cody y de un addon eh, fabuloso que existía por aquel entonces, creo recordar que se llamaba Catoal. No me hagáis caso, pero creo que es en el capítulo en el número 26 de este podcast eh donde hablo de de Cody y y bueno, pues ahora lo retomé, lo retomé hace un tiempo, pero no le había hecho mucho caso, la verdad. Fue a raíz, eh, creo recordar, del señor eh, J Grag Music del podcast Círculo Geek, el Círculo Geek y y él me habló de estos dos addons o estos dos plugins de vídeo, que son eh el Palantir, Palantir con p de Palencia y TV Choppo. Eh a mí me da que el TV Choppo no sé, no sé, pero guarda muchas reminiscencias con el con el que os he dicho antiguo Catoal. Pero bueno, voy a describir un poquito eh cómo los uso. Mm, la verdad es que ahora en verano pues eh, me he dedicado a volver a leer y también hay tiempo para todo, hay tiempo para tomar el baño, hay tiempo para la siesta, hay tiempo para ver series, para ver películas. Bueno, películas la verdad es que no no estoy viendo, pero series sí, series sí. Y las estoy viendo eh por Cody, ¿hm? ¿eh? por Cody. Entonces el el addon Este plugin llamado Palantir me gusta mucho porque dentro, bueno, dentro hay un abanico enorme de de opciones, ¿no? multimedia, eh, decir que estos addons se, se sirven de la reproducción en streaming, que es decir, vosotros no tenéis que tener nada instalado localmente en vuestro dispositivo, sino que todo se va a reproducir eh por streaming. Y eh uso básicamente Palantir para ver series. Tiene dentro de, como os digo, de este amplio abanico de opciones que que aparecen al al abrir Palantir, pues hay dos eh que me son muy útiles. Una es eh, buscar serie y la otra es buscar película. Entonces, la verdad es que mmm, no he encontrado serie que no se encuentre, nunca mejor dicho, dentro de Palantir. Eh ahora estoy viendo la serie de El cuento de la criada. Eh sí, creo que se llama así, El cuento de la criada y y se ve superbién, tiene una calidad eh, brutal de 1080 en formato MKV y se ve de escándalo, se ve de escándalo. Estoy tirando de la tarifa de de Lowi cuando estoy fuera de casa y dentro de casa pues como sabéis con mi ese famoso ADSL portátil usando la tarifa Infinitidad de de Yoigo. Bueno, pues entonces eh Palantir, ¿eh? Palantir un addon buenísimo, eh muy muy muy recomendable. Eh no solo vais a encontrar eh cine y series, Como os digo, hay un hay un montón de de opciones más eh para consumir multimedia a la carta, eh deportes, eh, películas antiguas. Eh. La verdad es que no le he echado mucho mucho ojo porque yo voy directo al grano, voy voy a la sección de series. Por otro lado, se ha comentado también el el addon de TV Chopo, que como digo, pues eh guarda muchísimas similitudes eh, tanto estéticas como en tema de organización dentro del del propio Adón con aquella antaño famoso Adón eh de Catoal que os he dicho. Bueno, pues eh TV Choppo lo uso básicamente para para mi hija, para que vea series de, de dibujos o capítulos de dibujos animados y es muy interesante porque en la sección infantil vais a encontrar eh dibujos retro y modernos, pues los modernos ya sabéis cuáles son, todo hecho con ordenador, y a mí me gusta ponerle los retro, eh los que son dibujo dibujo hecho a mano, pues a ella le gusta mucho por ejemplo Doraemon, eh eh le pongo también recordaréis el lagarto Juancho. Vaya, dibujos de de aquella feliz época de los 80 y y que la verdad pues no pasan de moda, no pasan de moda y tienen un contenido como mínimo pues más eh, educativo. Yo los dibujos de hoy en día es que No les encuentro la gracia por ningún lado. Estéticamente no me llaman para nada la atención, son muy planos eh, con ese decorado infinito que se repite una y otra vez. Y el argumento pues eh, nada, eso es algo ya eh, patéticamente triste. Eh, son dibujos en los que solo saben gritar, solo saben gritar eh, violencia. Vaya, eh creo que las cadenas televisivas se de, se deberían plantear muy seriamente eh analizar qué es lo que están emitiendo porque porque es nefasto, es nefasto para para los pequeños de la casa, la verdad. Y como os digo, pues eh me gusta ponerle dibujos eh, un poco más antiguos que sí que tienen un, unos valores y y alguna enseñanza, ¿no? que que transmitir. Entonces, dentro de TV Chopo pues hay un montón si si me hacéis decir, yo creo que hay todavía más más abanico multimedia y más eh más tipos de de de contenido que todavía que en que en Palantir. Eh, aunque eso sí, en el tema series eh pues eh, hay algunas que no están en TV Chopo, por eso me voy directamente al al Palantir pero después en tema series retro pues es alucinante lo que tenéis ahí, se películas por temática, por por thriller, acción, drama, comedia. Es que es alucinante, es algo alucinante de verdad. Yo creo que debo ser de los poquitos que no que no usa que no usa o que no tiene cuenta de Netflix y no es que yo tenga nada precisamente en contra de Netflix, es un servicio que que a ver, relación calidad precio pues eh, está muy bien, eh, lo he visto, lo he visto, lo lo he toqueteado, pero a mí me gusta una televisión a la carta de verdad, ¿eh? Entonces, eh claro, Netflix no puede tener todo lo que yo pido y Vaya, y otras plataformas, pues como Amazon Prime, por ejemplo, pues tampoco pueden tener eh todo lo que pido, evidentemente. Kodi tampoco va a tener todo lo que pido, pero yo creo que un 90% del contenido que pido sí sí que sí que está, sí que lo encuentro. Entonces, pues ahí podría titular este podcast eh Kodi contra Codi contra Netflix, no sé, ya veremos qué qué título le pongo. Pero bueno, sí que os animo a que a que probéis Codi si no lo habéis probado nunca. Y aunque pueda parecer un poco lioso de configurar o de instalar los addons, pues eh, os voy a poner las cosas fáciles, os voy a poner las cosas fáciles en este sentido. Voy a dejar un backup, una copia eh limpia completamente limpia sin ningún dato mío por ningún sitio de eh la configuración de mi Cody. En esa copia voy a meter eh pues algunos poquitos addons, eh los que yo uso. Pues eh, evidentemente y, y encabezando la lista pues estará Palantir, estará TV Choppo y también os voy a meter eh, YouTube, YouTube eh el addon de Plex que yo lo uso, pero vaya, que si no lo usáis, pues lo elimináis y chim pum. Y también voy a meter un un addon para cargar listas eh, IPTV, que puede venirle bien a alguien. Yo no las uso, pero como ocupa muy poquito, pues eh, lo tengo ahí. ¿Cómo cómo funciona esto? Pues os voy a dejar en las notas del programa eh muy detalladamente qué hay que hacer, eh o resumo son tres pasos. El primer paso evidentemente es instalar Kodi. El segundo paso es eh, descargar ese backup que que os voy a dejar en las notas del programa, lo tengo alojado en una cuenta de Mega y el tercer paso pues es sustituir eh, dos carpetas, que son la carpeta de addons y la carpeta de user data. Entonces, eh, nada, eh, instaláis Codi, lo arrancáis una vez para que se cree toda la la estructura de directorio de carpetas que necesita para funcionar y mm, sustituís las carpetas que hay, esas dos de user data y la de addons por las que yo os voy a proporcionar. Y ya está, al volver a arrancar Codi, eh, pues ya tendréis eh, todo a punto para para empezar a consumir eh series, películas, dibujos, eh, lo que queráis. Hm, mm, decir decir que este proceso es diferente en función del dispositivo que estéis usando, es decir, no no se hace de igual manera o mejor dicho, la ruta, la ruta donde se ubican estas dos carpetas que tenéis que sustituir de addons y userdata no es la misma en en Android que en Windows o que en Linux, por ejemplo. Así que os voy a dejar un un enlace no lo he escrito yo, eh porque es un enlace que que lo describe perfectamente dónde está esa ruta en cada una de las plataformas a vidas y por haber en las que se puede instalar Codi, que que es una como digo, pues es una aplicación que se instala en en una infinidad de plataformas y dispositivos. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí porque ya llevo 12 minutitos, quería quería hacer un audio cortito de 10 minutos y ya me estoy pasando y yo os voy a aburrir con este monólogo que os suelto. Nada, de verdad, animaros, eh, animaros a a que instaléis Cody, ya que lo uséis. Mm, a mí me está dando mucho mucho juego este verano. Lo tengo en el móvil, lo tengo en la tablet, lo tengo en el portátil con Linux y y vaya, es muy cómodo. Otra cosita de Kodi que que se me había olvidado. Cuando estáis viendo un capítulo, eh por ejemplo, un capítulo de 45 minutos, capítulo, película o lo que sea, y os paráis, por ejemplo, en el minuto 20, Codi va a recordar dónde os habéis quedado. Es decir, podéis darle al stop con completa tranquilidad que cuando le volváis, cuando volváis a entrar a Codi y le deis a reproducir el el capítulo, os va a decir, te has quedado en el minuto 20. Quieres eh, reanudar desde este a partir de este minuto o quieres empezar de cero. Y eso está superbién, eso está superbién. Eh, inconveniente, pues nada, solo hay uno y es que eso solo te lo va a hacer en el dispositivo que que estés usando. Por ejemplo, si tú empiezas a ver el capítulo de una serie en el portátil, eh pues después eh si lo vas a terminar en la tablet, pues la tablet no va a saber dónde te has quedado pero si vuelves a coger el portátil ahí sí que te va a decir eh dónde en qué minuto mm, te has quedado. Nada. Eh disculpad, creo que ha entrado una notificación, eh se me ha olvidado poner el el el teléfono en modo avión para para grabar el audio. Espero que que no moleste mucho. Nada, lo dejo, ahora sí, ¿eh? Lo dejo aquí. Eh, ya sabéis dónde encontrarme, soy @jaurillo en las redes sociales y el correo electrónico el programa educandogeek@gmail.com como siempre, que hacía mucho tiempo que no recordaba los métodos de contacto. Nada, cualquier cosita, cualquier aclaración que necesitéis, eh aquí me tenéis y eso sí, leeros, eh, leeros las notas del programa porque ahí voy a dejar poquita información, pero muy condensada y muy esclarecedora para todo aquello que necesitéis a la hora de de instalar Kodi y a la hora de instalar ese backup que que os dejo ahí como un regalito del del último mes de julio. Venga. Muchas gracias como siempre por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.